La única orden es esta, así, con una escopeta, esta la otras orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Emilia Calderón y comenzamos con nuestra segunda edición de hoy martes 4 de noviembre del 2025. ¡Vamos! Reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene lugar hoy con final abierto, dado que la oposición va a buscar emitir dictamen mientras el oficialismo va a tratar de postergar cualquier definición con la meta de debatir esa iniciativa en las sesiones extraordinarias. Unión por la Patria, la izquierda y un sector de Encuentro Federal quieren evitar una prórroga e incluir en el texto el financiamiento de las universidades, discapacidad y la salud pediátrica. El gobierno, por su parte, quiere prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre porque con la nueva composición del Congreso se va a convertir en primera minoría y va a tener junto a sus aliados unos 115 diputados y diputadas, con lo cual solo va a necesitar sumar 14 legisladores más para aprobar las leyes. La estrategia de la libertad avanza en la reunión va a ser aguardar si el peronismo junto a la izquierda y Encuentro Federal consiguen las 25 firmas para que haya despacho de comisión. Si lo oposición logra ese objetivo, entonces sí va a presentar el oficialismo su propia propuesta. En caso de que los opositores tengan dictamen de mayoría, el desafío va a ser lograr con la ayuda de los gobernadores que el proyecto no alcance el quórum y que no pueda debatirse antes del 30 de noviembre. En todo el país se da un aumento reiterado de los alquileres. En La Plata se presentó el quinto informe sobre el mercado de alquileres locales. Nos informa Delfina Beneche, desde Radio Trinchera. Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Los alquileres aumentan sistemáticamente más que la inflación. Cada vez son más las personas que encuentran dificultades para acceder a la vivienda, y sobre todo para quienes alquilan y no cuentan con las regulaciones necesarias en el mercado de alquileres. En la Ciudad de La Plata, la Subsecretaría de Atención a Inquilinos de la Municipalidad realizó el quinto informe sobre el mercado de alquileres en la ciudad, correspondiente al tercer trimestre de 2025. En diálogo con Radio Trinchera, Ulises bocia a cargo de dicha cartera, explicó la tendencia al aumento sistemático de los precios en los que se ofrecen los alquileres, sumado a las subas sostenidas en los servicios básicos y las expensas. Según el INDEC, desde eh, que se desreguló el mercado, lo uh -huh. que se ve es una tendencia permanente al aumento en términos reales. O sea, los alquileres aumentan más que los otros precios de la economía. O sea, aumentan más que la inflación. ¿no? Cuando uno habla de la inflación, en realidad lo que dice es el índice de precios que eh, promedia todos los precios de la economía. Bueno... Eh, el, los aumentos de los alquileres están sistemáticamente siempre un poquito por arriba. Los nuevos contratos Ajá. también se ofrecen a más de lo que aumentó la inflación. Entonces, claro. lo que se vive eh, desde que está eh, desregulado el mercado es que eh, se encareció el acceso al techo y se encareció tanto el alquiler como el otro rubro fundamental que es la eh, en los servicios. En base a datos del INDEC, el informe alerta que las personas tienen que destinar como mínimo el 35% de sus ingresos para alquilar un departamento de dos ambientes. Para quienes cobran salario mínimo vital y móvil, esto asciende al 138%. En los casos de las jubilaciones mínimas el 114% y para docentes representa el 64% de sus ingresos. Bosia relacionó esta situación con la falta de regulaciones que afectan a los y las inquilinas y sostuvo que es complejo pensar una política de vivienda local sin una propuesta nacional de acceso a este derecho. Es muy difícil pensar una política de vivienda municipal sin un marco provincial y sobre todo sin un marco nacional. ¿no? Esto le, le sucede a toda la ciudad de la Argentina. Incluso es muy difícil pensar una política de alquileres sin pensar en una política de vivienda. Bueno, a ver qué ley de alquileres se puede repensar. Bueno, realidad hay que repensar una política integral de vivienda que además de, eh, qué sé yo, el acceso a lotes con servicios la posibilidad de urbanizar barrios populares, la posibilidad de que se eh, acceda al crédito hipotecario bueno, una cantidad de cosas que, que están vinculadas al problema de la vivienda y que y dentro de ellas el tema el tema de los alquileres. Siempre lo digo porque la discusión a veces mediáticamente se enfoca en la cuestión de alquileres pero en realidad es un, una parte del problema del acceso a la vivienda y además también es, es una cosa increíble que dada la inestabilidad macroeconómica argentina de los últimos años, hay muchos trabajadores, muchas familias que estarían en condiciones de acceder a un crédito hipotecario y que no pueden porque les son imposibles los los este, los requisitos, ¿no? O las cuotas se vuelven impagables o no alcanza para comprar nada. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata para el informativo Farco. Y nos vamos ahora a Mendoza, donde comenzó el cuarto encuentro de mujeres y disidencias en contexto de encierro. Nos informa Daniela Nievas, desde Radio Tierra Campesina de Mendoza. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Empezó a desarrollarse en la provincia de Mendoza el cuarto encuentro de mujeres y disidencias en contexto de encierro, una experiencia que nació en 2022 como réplica del encuentro plurinacional, pero adentro de los penales. Escuchamos a Verónica Pessinetti, de la Unidad de Mujeres y Disidencias del Servicio Penitenciario Provincial, integrante de la Mesa de Cogestión para la Promoción de Derechos de Mujeres y Disidencias en Contexto de Encierro. El primer sentido lo encontramos en, en poder visibilizar no que, que afuera, en la lucha feminista, en la lucha por nuestros derechos y por por la equidad de género, no se visibilizan muchas veces a las compañeras, compañeros que están actualmente privados de libertad o que han transitado en algún momento instancias de privación de su libertad ambulatoria eh, entonces por ahí, bueno, es una población poco visible en un contexto también social, económico político donde lo punitivo aparece como primera respuesta a las problemáticas sociales. Nos parece interesante poder generar un espacio de debate de, de intercambio donde las mujeres y las disidencias puedan contar justamente desde adentro, cómo se vive cómo las atravesan las diferencias y las desigualdades de género a ellas y de poder llevar digamos estos debates y todas estas problematizaciones a un reclamo directo al estado en principal en Mendoza hay hoy alrededor de 200 mujeres y disidencias presas el 80% participa voluntariamente incluso involucrándose en el desarrollo del encuentro sobre los ejes que se van a trabajar dijo lo siguiente. este año se hizo un ciclo detalleres de encuentro y de ahí han decantado algunos temas que son reiterativos, que tienen que ver específicamente con este contexto, como es el acceso a la justicia y derechos humanos en torno a todo lo que es el tránsito digamos, el régimen progresivo de la pena se le dice que es el tránsito de la pena dentro del contexto de encierro hasta poder acceder a libertades anticipadas, así también como algunas temáticas específicas como son maternar en contexto de encierro, las identidades trans en contexto de encierro cómo es viable o no el acceso la justicia de de esta población, temas que se reiteran también son salud mental diversidades sexuales Respecto a si hay experiencias similares en otros puntos del país, Verónica dijo. Hasta lo que conocemos no lo, lo hemos combatido en los encuentros plurinacionales y con, con compañeras de otros Este año nos ha pasado de otras instituciones que se han comunicado con nosotros con la intención de poder empezar a gestarlo también en otros espacios del sur de la provincia, en Santa Fe en Jujuy. Desde la Valle Mendoza Rosa reportó para el informativo farco daniela nievas de radio tierra campesina nos vamos ahora a la pampa porque la unión de trabajadores de la tierra se convocó en santa rosa para reivindicar la soberanía alimentaria compartimos el informe de juan pablo gabasa desde radio kermés buenos días compañeros compañeras y audiencia del informativo farco La Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, reivindicó en La Pampa la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología en un encuentro que se desarrolló en la capital Santa Rosa con referencias de distintas regiones. Bajo la consigna Otra agricultura es posible La sanjuanina Natalia Silva Furlani Ingeniera agrónoma y productora agroecológica Reconocida especialmente por su trabajo En la producción de semillas y tomate Explicó cuáles son las peleas Y los desafíos de la coyuntura actual Bueno, nosotras a veces Para hablar de soberanía alimentaria Pensamos en, en dos o tres generaciones anteriores Dentro de nuestra familia bien Y entonces nos ponemos a pensar Qué comida, qué posibilidad de generarse la comida había hace dos generaciones o tres anterior y nos damos cuenta que era absolutamente mayoritario el porcentaje de lo que pre, lo, lo que teníamos en las casas uh -huh. respecto a lo que comprábamos bien entonces bueno por ahí es la soberanía alimentaria de lo que nos imaginamos no es es producir para comer bien y producir para que comamos nosotros, pero también para que coman los demás, para que comamos nosotras, pero también para que coman los demás y producir en ese sentido, o hasta incluso no no producir, digamos, sino claro. poder abastecernos. Eh, llevar la soberanía alimentaria a la cotidianeidad, ¿no? Eh, porque mm, si algo han ganado es que no pensemos un poco lo que hacemos y que vamos, ¿no?, como las vacas... Eh, siguiendo a las demás claro. y de pronto cada gesto que tengamos de, de propiciar una autonomía que sea que sea comunitaria también, que sea colectiva, ¿no? Uh -huh. Creo que va por ahí amasar el pan, compartir el pan, compartir los alimentos. Claro. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Seguimos con la información y nos vamos ahora a Neuquén porque se confirmó que el derrame de hidrocarburos en el lago Manimenuco afectó 50.000 metros cuadrados. Nos informa Marcelo Pascuccio. El análisis de imágenes satelitales realizado por el geógrafo Javier Grosso reveló que el derrame de hidrocarburos ocurrido en el lago Manimenuco afectó aproximadamente 50.000 metros cuadrados. En el análisis se identifica además que la fuga se produjo a 900 metros de la costa y a 6.500 metros de la boca toma de agua que abastece a gran parte de Neuquén capital. El miércoles 22 de octubre, recordemos, se constató una pérdida de hidrocarburos desde un ducto de PAE en el área petrolera conocida como Lindero Atravesado, ubicada a orillas del lago Marimenuco. Tanto la Confederación Mapuche de Neuquén como la campaña Salvemos al Marimenuco Denunciaron la fuga de hidrocarburos con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos de todo el país. Las agrupaciones reclamaron la intervención inmediata de organismos nacionales y el inicio de una investigación independiente para determinar responsabilidades y evaluar los daños ambientales. Desde Neuquén, Capital para Farco, les informó Marcelo Pascucio. Llevó el momento del deporte en el informativo de Farco. El básquet argentino tuvo su debut en los Juegos Panamericanos Junior del Deporte Adaptado. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria. El tercer día de acción en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Chile del Deporte Adaptado marcó el debut de los deportes por equipo en la oportunidad del básquet versión 3x3. Femenina donde las lobistas vencieron a Colombia y Brasil 7 a 3 y 6 a 1 respectivamente las chicas se candidatean en búsqueda de una medalla a diferencia del básquet 5 contra 5 que también marcó su debut en la rama masculina los tiempos son de 10 minutos y los tiros. Valen un punto desde dentro del área y dos si es desde afuera Las próximas presentaciones de las novitas serán ante Chile, Canadá y México En tanto la rama masculina en su versión 5 contra 5 Tuvo una previsible derrota ante Estados Unidos Y pudo recuperarse frente a Brasil en otra edición apasionante de clásico sudamericano Con un marcador de 48 a 34 centímetros 39 en el primer cuarto, destacando la figura de Tomás Mancilla con 16 anotaciones. Hasta el momento, los equipos que tienen puntaje ideal son Colombia y Canadá. La próxima presentación nacional será frente al organizador Chile que perdió en sus dos primeras apariciones del torneo. reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.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 Hasta aquí llegamos con la segunda edición del Informativo Farco de hoy martes 4 de noviembre del 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Emilia Calderón en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos vamos a reencontrar mañana. Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.